Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, eh, vienen manifestando una preocupación por la deforestación de caldenes en la zona, ahí en la entrada del barrio Los Fresnos. Contanos. Eh, sí, a, en este último mes se ha producido una tala indiscriminada eh, justo en toda esta arboleda que se encuentra en los terrenos que están vincentes con nuestro barrio, con por el portal del sur. Nosotros estamos entre el barrio escondido y el barrio Los Fresnos, frente al parque industrial. Imagínate que para nosotros es eh, muy necesario que esta arboleda exista, eh, porque lo necesitamos como regulador, no solo de temperatura, del suelo, ante los vientos. Eh, estamos con un canal de desagüe a cielo abierto que emana muchos colores. Eh, hemos contado en otras oportunidades que en el barrio no tenemos agua potable, ni, ni cloacas. Digamos, para nosotros mantener esa arboleda eh, sería de, de grandes beneficios, además de lo que significa para el medio ambiente, ¿no? De todos los vecinos de la ciudad. ¿Y qué es lo que saben que está pasando ahí? ¿De eh, no hemos tenido respuesta, no, no ¿De aparecieron las máquinas topadoras del municipio. Sabemos eh, que, que hay un, un posible loteo en esos terrenos para continuar edificando. Eh, pero nadie da explicaciones, aparecieron con las máquinas, están salando los caldenes y es todo lo que sabemos. Ahora. Bien, o sea, ¿ustedes están seguros que las máquinas eh, que estuvieron desmontando ahí son del municipio? Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, incluso hemos hablado y hemos consultado con, con la parte del medio ambiente en provincia y existe una ley que protege, uh -huh. digamos, de los, de los bosques. Pero esta ley no tiene autoridad de aplicación en los bosques nativos eh, del ejido urbano. Entonces ellos no pueden hacer nada frente a una sana indiscriminada como lo que está ocurriendo ahora, porque uh -huh. es responsabilidad absoluta del municipio, no pueden intervenir. Claro. Eh, entonces un poco lo que exigimos es eh, una planificación no del ejido urbano, uh -huh. hacia dónde se extiende eh, la urbanización y cómo se puede llegar a preservar eh, estas especies que para no solo es un símbolo de nuestra provincia, sino de la importancia que tiene para el medio ambiente. ¿El terreno desmontado es muy grande, es muy importante? Eh, sí, mira, está localizado entre eh, las calles Juan Manuel, eh, Juan Manuel de Rosas, que es la colectora del, de la Ruta uh -huh. 35, eh, y Lucharquín, y las otras paralelas son las San Francisco de Asís, que es una calle del Portal del Sur y San Cayetano. O sea que son unas eh, cuantas manzanas. Exactamente, sí, sí, sí. eh Y bueno, la idea sería al menos preservar algunos ejemplares. Imagínate que ahora eh, los vecinos no solo tenían sombra, reparo, corre un viento y una tierra insoportable en algunos días y eso generaba una barrera de protección bastante importante. Claro, y también tiene eh, efectos sobre eh, las lluvias, digo, exacto. cada vez que llueve eh, los árboles, eh, bueno, hacen de esponjas si se quiere eh, claro. eh, y previenen inundaciones si se quiere en ese, en ese punto de la ciudad. Exacto. Encima, bueno, eh, hace unos años ocurrió una inundación bastante uh -huh. grande y el barrio escondido fue afectado porque como que hay un desnivel claro. hacia el fondo, no de la ruta 35 hacia atrás eh, hay un gran desnivel y se provocan inundaciones. ¿sí? Natalia. Así que imagínate que estamos <ríe> inmensamente preocupados por ¿sí? este gran perjuicio que, que vamos a tener para todos los vecinos, no solo del portal del sur, sino de los barrios eh, linderos. Gracias Natalia, y vamos a seguir el tema, así que nos contactaremos cuando haya alguna novedad. Si quieres agregar bueno, algo más... este No, no, muchísimas gracias siempre por, por prestarnos atención y, y hacer visible nuestro barrio. Muchísimas gracias.